Meccan etapa 26. Los inmigrantes de Abyssinia llegaron a que Quray se había convertido al islam, por lo que regresaron, y cuando estaban en desacuerdo, regresaron a la segunda migración de Abisinia.